Vamos a darle la bienvenida al aire al presidente del Club Belgrano, Mariano Iturri. Mariano, buen día. Sí. ¿Cómo andas? Buen día, Pali. Eh, a vos y a toda la, la audiencia. Todo bien. Muy bien. ¿Cómo bien. estamos? Bueno, Mariano, te llamamos eh, por lo que está pasando, bueno, que, que ha trascendido mediáticamente sobre todo, eh, el edificio que ustedes eh, le alquilan. Eh, en realidad, que el Colegio Santo Tomás le alquila al Club El Grano, ahí vamos a decirlo bien. Sí. Eh, porque, bueno, hay quejas, de, sobre todo de la comunidad, este, familias que asisten al establecimiento ese, de problemas edilicios que tiene el edificio. Eh, no sé qué relación tienen ustedes con la fundación, además del contrato de alquiler, y qué especifica el contrato, quién se tiene que hacer cargo de esos arreglos. A ver si, si nos podés aclarar. Sí, eh, bueno, nuestra relación con las fundaciones a partir, bueno, del contrato, y más allá de algún, de algún vínculo eh, que pueda, pueda haber cotidiano o esporádico cada, cada, con ellos. Uh -huh. eh, desde hace unos cinco años, a fines del 2018, el, eh, el colegio empezó a alquilar el eh, ese edificio que es propiedad del club eh, y bueno y hay algunos arreglos que, que bueno que, que están estipulados en el contrato que, que debe hacer el club como como todo como todo propietario eh, y otros que bueno que, que que son que tienen que ver con el mantenimiento que bueno que hace o, o debería hacer la, la fundación nosotros no nos enteramos de, de muchas cosas a través de los medios y de algunas otras eh, a partir de, del encuentro que hemos tenido con la fundación, sobre todo a fines del año pasado, cuando hubo una, hubo una actualización del contrato. Uh -huh. Bien, y, y de los problemas que tiene, por ejemplo, con la caldera, eh, que, bueno, en sí. esta época de, del año, ¿eso quién se tiene que hacer cargo? Eso, bueno, hay un acuerdo, digamos, de, de hacer arreglos conjuntos, porque uh -huh. es una, se, se llegó a ese acuerdo porque es una... Eh, Es un gasto, digamos, que, que bueno, que, que tanto la fundación como el club en su momento o en este momento no, no podían hacer eh, de forma, digamos, única eh, o cada uno hacerse cargo por su parte. Eh, así que se está trabajando en eso, en la adquisición de una de las calderas que es la, que es la según tengo entendido, es la única que, que no está funcionando. Ah, bien, eh, en eso ya están trabajando, eh, en forma conjunta. sí, sí. sí. Sí, sí, sí, tanto, digamos, hay algunas reparaciones que, eh, que nos han pedido que hagamos eh, desde el fin del año pasado, algo de filtraciones en el techo, filtración en lo, en agu de agua en, lo, en los baños, que ya se ha estado trabajando en eso, eh, y, se, y, se ha, y se va a presentar un plan de obras para continuar con, con, esas, con esas reparaciones que nos han pedido, y lo mismo, digamos, con la con lo de la caldera, digamos, ya se han pedido algunos, algunos presupuestos. Ah, bien. Eh, Mariano, ¿te cuentan con los fondos sí. del club para, para hacer frente a eso? ¿O en este contexto está complicado? No, en este contexto es complicado, digamos, ah. sí se, se pueden hacer, se eh, puede pensar en, en un plan de pagos, eh, pero hoy, digamos, para, para pagar una caldera, eh, no no no quiero mentirte pero a la última vez más o menos nos dijeron que salía alrededor de de mil dólares eh, y no hoy no no lo podríamos hacer eh, de un de un en un pago bueno. pero estamos estamos viendo claramente es es la la época del año que más se necesita y, y, y poder atender esa ese reclamo o ese pedido que, que, no, que nos hizo el Colegio Santo Tomás, pero estábamos trabajando en, en ello, por lo menos las últimas comunicaciones que, que hemos tenido con las autoridades eh, hemos manifestado eso. Claro. Eh, y hay cuestiones que recién decías, que corresponden a, a la fundación, a, a, a quienes alquilan el, el lugar, como por ejemplo qué eh, cuestiones de mantenimiento eh, se deberían. Claro, porque, sí, por ahí yo lo, lo que he visto mucho me, me he enterado a través de los medios. Sí. Y la, el, Hubo una asociación de padres que, que nos ha enviado una, una carta para pedir alguna, algunas explicaciones, eh, porque por ahí sé, sé que ellos han tenido reuniones con las autoridades y por ahí no están del todo conformes con la con las respuesta, mm. pero hemos visto, así, así en los medios, que tienen que ver con más, que hacen muchos reclamos con el del día a día, eh, de, de, de, de, como es, del, en el funcionamiento de, de la institución que bueno por ahí nosotros no no tenemos nada que ver por ahí entiendo que el, que el reclamo es mucho más amplio y que bueno tendrá tiene su su justificación digamos ellos lo plantean en relación a la cuota que pagan y bueno está bien que lo hagan nosotros por ahí ten, el vínculo directo es con y contractual es con el con la con la fundación eh, bueno no está cortada la la, la comunicación ni nada estamos todo, eh, estamos trabajando en conjunto eh, pero, pero, bueno, a otro reclamo, digamos, de, no sé, leía por ahí una falta de, falta de inodoro, por ahí el funcionamiento de los ventiladores, falta de, no sé, de papel higiénico, que decía, ahí bueno, nosotros ahí de esas cosas no, no tenemos nada para, para comentar. Claro. Eh, eh, Mariano, no, el... Eh, sí, claro, sí, contiene el mantenimiento que se tiene que hacer cargo este, quien, es, sí, quien sí. alquila y quien presta el servicio, además, que está prestando el, el servicio de, de, de colegio secundario. Eh, eh, claro. Mariano, el sí. contrato, eh, ¿qué duración sí, tiene? Sí. Sí. El contrato era en principio hasta el año 2026 sí. y fue un contrato que se hizo por ocho años en su momento, un contrato muy muy... muy largo. Uh -huh. eh, bueno, para que nosotros lo, lo, lo decidimos eh, modificar porque era, en, era bastante perjudicial para, para el club uh -huh. eh, y, y se estiró por dos años más cuando pudimos lograr la actualización eh, por, sobre todo de la, del monto que se nos pagaba que era, que era muy poco eh, se, se estiró por dos años más hasta el fines del 2028 Ah, bien. ¿Y esto que se actualizó este año? O... Sí, ah. sí a, a ver, al principio se firmó la actualización en febrero de, de este año. Ah, bien. Eh, ¿Así que hasta eh, fines del... Sí, hasta fines del 2028. Y sí, por ahí la actualización es algo que nos no sirve a nosotros para, para hacer muchas de las reparaciones, que antes el, el costo que, que, que tenía el alquiler era muy... muy, muy chico para hacer este tipo de, de reparaciones. Claro. Por eso... Mariano, ¿sabés si está interviniendo el Ministerio de Educación en esto? Digo, con, digo por ahí puede aparecer algún aporte, estoy pensando, digo, por el precio que tiene la caldera, que decía, de mil dólares. Eh, ¿Sabés si...? Es que, sí, sé sí, es que ellos eh, por ahí iban a, iban a acercarse al Ministerio de Educación. Uh -huh. eh, noso con nosotros eh, no nos no, no, no han no se han comunicado con nosotros, sí por ahí vamos a solicitar eh, por ahí alguna alguna ayuda del estado teniendo en cuenta por ahí porque que es una es una propiedad de, de, del club y que por ahí en algunos casos eh, por ahí se nos puede acercar algún algún subsidio de los que de los que se han dado últimamente o el año pasado para algunas obras eh, de de, en, en la propiedad del club, entonces quizás ahora estamos, estamos viendo de utilizar el subsidio para infraestructura, que está vigente ahora para, para los clubes, utilizarlo para, para esto. Uh -huh. eh, okay. Porque, bueno, por ahí es, hoy sería una de las, de las prioridades más allá de que no está en uso para las, eh, para las actividades propias hoy del club, eh, si es Es algo necesario que seguramente no lo vamos a poder afrontar de otra forma. Bien. Eh, Mariano, entonces, eh, para, que, para aclarar y para, bueno, para sobre todo informar a, a la comunidad educativa, eh, la queja de las sí. familias, ¿están trabajando en forma conjunta con la Fundación para darle respuesta a la queja? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, hay una, un trabajo en, de forma conjunta y yo que, calculo, digamos, que se va a solucionar eh, pronto. O pues esperemos, digamos, para, no, por el bien de los. De los chicos y las chicas que, que cursan ahí. Bien. Bien, Mariano, eh, no sé si quedó algo eh, que nos quieras decir, contar, si no, gracias por estos minutos, como siempre. No, gracias por la comunicación y bueno, cualquier cosa estamos eh, a disposición para, para lo que quieran consultar. Bueno. Por eso o por el club. Bueno, eh, que tengas buen día, Mariano, gracias. No. Chau, chau, París. Bien, eh, pasaba Mariano Iturri, el presidente del Club Belgrano. El Club Belgrano le alquila eh, parte, bueno, un edificio eh, donde funciona el colegio privado, de educación privada, eh, el colegio Santo Tomás. Eh, eh, hay una movilización, una queja de las familias eh, que envían a sus eh, chicos y chicas eh, a esa institución. Eh, por eh, deficiencias eh, que tienen mm, las instalaciones, eh, sobre todo lo que más preocupa es la caldera, eh, sobre todo en esta época eh, del año. Eh, bueno, Ahí están trabajando en forma conjunta tanto el club como la fundación eh, que tiene a cargo el Colegio Santo Tomás para darle eh, solución a esos problemas.